preparación de los libros este aquí que se van a ir colocando en diferentes stands como para ir ofreciendo por supuesto a quienes eh, recorran esta feria que se va a extender desde hoy eh, jueves hasta el domingo inclusive con eh, diversas actividades incluso hay una globa eh, que se ha instalado en la parte de afuera del centro municipal de cultura en uno de los eh, espacios verdes que da de cara a la costanera de Viedma Allí se van a desarrollar actividades este para los más chiquitos. Así que, bueno, la propuesta ya abierta aquí de eh, lo que va a ser esta octava edición de la Feria eh, Municipal del Libro, que cada vez reúne a más y más este editoriales. Vamos a ver si podemos ir acercándonos y eh, conversar con alguno de los editores eh, eh, representantes de editoriales que están aquí. Aquí hay uno, por ejemplo, que está um, precisamente acomodando un poco, vamos a ver si lo podemos molestar un, unos minutitos para que nos pueda contar eh, concretamente en qué consiste y de dónde son. A ver si lo, si lo muestra porque le acaba de caer un libro, pero bueno, están en este proceso no de poder ir eh, ubicando eh, y acomodando los libros de la mejor manera como para eh, que las atmósfera sea lo más perfecto. A ver si no vamos hola qué tal buenos días cómo cómo te va eh, estamos en vivo para el reencuentro eh, para que nos cuentes simplemente eh, de dónde son cuál es la propuesta que tienen a esta eh, octava edición de la feria municipal del libro cambia no de, de buenos aires de capital sino cómo es tu nombre arccelolo qué editorial eh, Godot y Gourmet musical cuál es la propuesta que traen eh, allá esta, esta feria ah, porque está aquí Eh, Godot es una editorial de ciencias sociales, filosofía, ensayo y algunos clásicos de literatura y gourmet musical, libros sobre música de variados variado enfoque. ¿Es la primera vez que participa en esta serie? No, ya es la segunda. El año pasado vine, vine también. ¿Y eh cuál ha sido, bueno, esta experiencia, la primera experiencia? No, oh, muy bien, muy buena, por eso repetimos no Nos pasaba muy bien. ¿La expectativa, imagino, la mejor? Sí, sí, claro, de nuevo renovada. Pero gracias no, no. por todo, por hay uno de los este que está aquí haciendo la precisamente los arreglos para poder sí. ir a acomodarnos. Te podemos poner aquí también el, al señor para que nos cuente, bueno, su nombre y de dónde viene. ¿Cuánto? Hola, ¿qué tal? Yo soy Sergio Minoren, eh de la Editorial Clara Veter y bueno, venimos de Capital Federal. Bueno, ¿cuál es la propuesta de que van a poder hacer los vecinos y vecinas aquí en esta feria hasta el domingo? Bueno, particularmente en este stand tenemos libros de poesía, algo de narrativa, algunos clásicos ilustrados, y particularmente este libro que es este, Los Siete Locos, voy a estar dando una charla hoy a la tarde, y mañana mañana, para chicos de secundaria, eh, contando un poco el origen de, de justamente esta novela maravillosa del principio del siglo pasado, un poco la video obra de arte, así que bueno, va a estar interesante, y además el libro está en promoción acá en la feria, también a de precio de lo que sale la las librerías. ¿Es la primera vez participación? de la feria del na y cuáles son las expectativas y cómo llegarme acá ¿Sí? bueno eh, las ladad son un montón no esperar que, que bueno que estos categoría días y una fiesta del libro es lo que debe ser una feria del libro no una fiesta eh, y bueno y llegamos por contacto nos fuimos contactando y llegamos a la organización de acá de, de la feria del libro viema de, de, de cultura y bueno nos invitaron a participar tanto de la charla como de la de la feria en ¿no? están está hoy eh, la venta de los libros, producciones? Y está rara, está rara porque en principio, por ejemplo, todo lo que es librerías, es como que me armó mucho la, la, la venta, eso ya bueno, saben todos. O por otro lado, hay todo un re, eh, resurgir de ferias en distintas ciudades, en distintos pueblos, ferias temáticas, ferias que se hacen en, en galpones, en la calle, que eso para nosotros es una oportunidad. De hecho para nosotros es más una oportunidad venir a las ferias que las librerías sencillas. Las librerías nunca fue nuestro fuerte. O sea que el hecho, o sea, por, por eso digo raro, porque la librería se está vendiendo menos. Pero nosotros no estamos vendiendo menos, estamos vendiendo igual o un poquito más eh, siempre y cuando vayamos a feria, siempre y cuando hagamos presentaciones, ¿no? Ese fuerte de es independiente porque también las librerías se manejan mucho con las eh, con las distribuidoras y la distribuidora a nosotros no nos conviene lo que tenemos pocos libros que nos sacan mucho más margen. Además, porque también, eh, qué sé yo, quizá una producción nuestra, una producción grande, son de hay 300 libros y una distribuida, es decir, ya de posiciones 50 o 200, de la que no va a ser mucha ganancia, pero se queda medio corto. Tengo sí, una posibilidad. Muchas gracias. Sí, sí muchas gracias a ¿sí? ustedes. Bueno, ahí también eh, otra eh, propuesta que va a permanecer aquí, entonces, en la Feria Municipal del Libro, a ver si nos acercamos este aquí, creo que pertenece, a ver si le molestamos un, un minutito, para que nos cuentes su, su nombre y eh, de qué editorial. Buen día. Buen día. Eh, mi nombre es Leticia y vengo con mi editoria La Mariposa y que trabajamos con poesía y temática de género, y traigo la editorial de Adela Valls eh, de Infantiles, Abraham Cánchez también. ¿Qué expectativas para la Feria de Cañones? Ah, siempre es muy linda la Feria, acá siempre es una fiesta. No, la verdad es, es muy disfrutada. Uh -huh. sí. es, por lo que veo ya ha participado en, en otras series eh, sí. es, la es la tercera me parece que ya que venimos uh -huh. ¿alguna recomendación para quienes vengan a, a visitarte? en el Stanley tenemos la novedad de la, de la Valle, eh el rama negra y el de rosaura y después tenemos la el nuevo libro de Claudia Macín también la fiesta cualquier cosa es acerca que me pregunto. bueno muchas gracias Bueno, ahí entonces también otra eh, propuesta con este diversidad de, eh, de libros y de temáticas, concretamente, que es la característica, por supuesto, que tiene la Feria eh, Municipal del Libro eh, ofreciéndose eh, aquí desde hace ocho años hasta la octava edición y que, bueno, de a poquito va va creciendo. Más de 70 editoriales van a estar aquí presentes, eh, editoriales eh, independientes en su mayoría. A ver si eh, aquí está un señor rotulando, a ver si lo si lo podemos molestar a ver aquí al, al señor para que nos cuente también qué es lo que ha traído para para mostrar en esta feria. ¿Qué tal buen, buen día? Lo molestamos un minutito pues para que nos diga su nombre y de qué editorial proviene y cuál es la la, la oferta que va a tener en esta feria. Buen bueno, buenos días a todos. Este, bueno, yo soy nombres Luis, de Funsoy de Editorial Caleuche, que somos de de Bariloche. Este, tenemos nuestro propio título y además la distribución de otras editoriales. Básicamente nosotros nos abocamos al tema de lo que es el tema patagónico, ya sea histórico o también algo de biología. Estoy un poco limitado, todo es fácil, pero ese es este digamos, el target nuevo, el perfil nuevo. ¿Es eh, la primera vez que participa esta feria? No, no, esta es, eh, no, nosotros hemos participado en todas las ferias acá de, de Vierpa. Siempre hemos sido invitados y siempre participamos. Y me imagino que con un balance positivo en todas las ediciones, porque bueno, han regresado sí y eh, vamos a ver cómo qué sucede este este año eh, lamentablemente la situación no está bien eh, lo hemos notado en otras ferias esta situación este no queremos que el libro se transforme en un bien suntuoso pero bueno este la inco la fuerza y la voluntad de, de vender la tenemos y de hacer llegar no se trata solamente de vender sino trata también de hacer llegar este la palabra este al lector, que es muy importante, y con todo lo que significa eso. Mm -hmm, la cultura de la lectura. Exactamente. Se mm -hmm. trata de eso. Recién conversaba con otra persona que está consultando aquí, decía que eh, por ahí ha, ha subido un poco la, la venta en las eh, ferias y ha bajado en las librerías. ¿Sí también usted ha la sí, inversión? Sí, es cierto. Eh, sí, eh, las ferias se venden un poco más. Nosotros tenemos las librerías directamente y hemos notado una baja sensible en la, en la venta. Eh, lo ocurre que en la feria nosotros podemos hacer este algunos descuentos. Entonces eso incluye, digamos. Así que, bueno, eso es. invitamos a todos. Muchas gracias, ¿sí? No, gracias a ustedes. ¿no? Bueno, ahí entonces la palabra de Luis también, eh, contándonos eh, su propuesta eh, de eh, libros aquí que eh, comienzan a exponerse a poquito. Aquí hay un sector de... A ver si podemos, eh, también aquí en otro de los sectores en donde hay eh, feria o exposición realidad de libros, a ver si en este caso vemos aquí algunos libros de eh, cómics eh, que están también en la muestra, a ver si la podemos estar, no sé si con quién podemos conversar unos minutitos. Con, acá ya te llamaron a vos, así que bueno, de, de, te, va? te, te vamos a preguntar primero el nombre y de qué editorial. Buen día. Darío de OVNI ¿De dónde? De Buenos, Aires, de Buenos Aires. Bueno, ¿cuál es la propuesta que traen hoy a la, a la, a la feria? La feria? Eh, traemos todo cómics y mangas. Eh, los cómics son de Marvel y DC, lo que sea línea superhéroes. También tenemos Walking Dead, eh, Los Simpsons y una línea infantil de Cartoon Network. ¿Ustedes en eh, la editorial especialmente a este tipo de libros trabajan o también hacen otras? Eh, otras? Sí, este es el, es el fuerte de la editorial, compra la licencia eh, y después una vez que envían el arte desde Estados Unidos ya todo le da trabajo a muchísima gente argentina, que hacen la traducción, imprentas argentinas, todo lo demás es argentino ¿La primera vez acá en mi hermano? Sí la primera vez estamos viendo el desforzo de la municipalidad y tenemos muchas expectativas de que va a salir todo perfecto. ¿Cómo llegaron? Vinimos en auto y después, bueno, planeamos quedarnos para conocer la ciudad y, y ver todo lo que ofrece. ¿Y el contacto cómo fue? Digo, ¿Fue a través de otras editoriales? ¿Se enteraron de que iba a haber una feria? eh no, no, la feria más grande que hay en el país es la Feria del Libro que se hace todos los años en la rural. Uh -huh y ahí OVNIPRE se presenta todos los años cuando vieron el la convocatoria que teníamos la llegada que teníamos a los chicos y a los adolescentes y todo el éxito del material, se acercaron representantes de de Viedma que estaban de paseo haciendo contactos nos hicieron una invitación formal y después cuando también tenía que ver si combinaban las fechas con otros compromisos que ya teníamos y bueno como era un fin de semana que estaba disponible, no lo dudamos. No lo dudamos y vinimos a apostar por la ciudad. Buenísimo, muchas gracias, ¿sí? No, gracias a usted. Bueno, ahí entonces la palabra de Darío, en este caso con la propuesta de cómics eh, sí, sí. eh este estanque está en una de las eh de las fábulas, en este caso. Bien. El aula vidriada. Vidriada. Bueno, eh Alicia, sé sí que estás con invitadas, así que sí. te, te dejamos ahí para que puedas Eh, comenzar con ellas, Dale. nosotros seguimos aquí la recorrida por la feria. Dale, muy interesante, es <coughs> muy interesante la propuesta que, que hay este año ahí en la feria, así que y bueno, variadas, para aprovechar oportunidades. Muy variadas para todas las edades, eh, así que bueno, eh, interesante darse una vuelta. Dale. Nos escuchamos luego, abrazos. Hasta luego. Estábamos ahí con nuestro móvil en la feria municipal del libro que inauguró hoy.